Minutos con Adriana Maggio, la secretaria de cultura del gobierno de La Pampa. Adriana, Pablo Cucharini y Lautaro Bentibeña te saludan. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Eh, ¿Nos escuchás bien, Adriana? ¿Sí? Ahora sí. Bueno, Adriana, eh, has hecho declaraciones en, las últimas, en los últimos días de la posibilidad de que regrese el cine. Eh, en la provincia bueno, de La Pampa. A ver, contanos de qué se trata En esto. realidad no hice declaraciones y ¿Ah? no hice visitas. <ríe> eh, estuve en General Pico, con la Intendenta, con Fernanda Alonso, con su equipo de cultura, el secretario de gobierno, el secretario de cultura. Bueno, eh, no. se nos... pareciera que está entrando bueno, otra bueno, llamada. ¿Cuáles son las actividades de, de cultura? ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos bien. Bueno, me quedo acá quietita. Eh, decía que, que bueno que estuvo en general pico junto con la intendenta Fernanda Alonso, su equipo de cultura. Preocupado. Bueno, para mí la están llamando al celular. Y... Dice usted, sí, no seremos nosotros, no. ¿Somos nosotros? No sé. Bueno, eh, a ver si la volvemos a llamar a, a Adriana Mayo y podemos eh, restablecer bien la comunicación. Eh, la idea de charlar con Adriana, eh, Secretaria de Cultura, es porque trascendió que estaría cercana la posibilidad de que se reabran nuevamente los cines. Regrese, eh, recordemos que desde el inicio de la pandemia del aislamiento, los cines permanecen cerrados, fue una de las primeras actividades que eh, bueno, se vio clausurada. Eh, bueno, se están pensando distintas estrategias como para reactivar al sector. Vemos ahora el próximo fin de semana va a haber un autocine ahora, ¿sí? aquí en la ciudad de Santa Rosa. Eh, cuatro días de funciones. Bueno, eh, en, la, en la pantalla de la televisión cooperativa también se inició eh, el pasado jueves el ciclo jueves de cine, algo que era tradicional en el cine Deus, que ya no existe más también. Eh, bueno, están buscando distintas formas como para eh, que la actividad del cine siga activa Claro, eh, a ver si ahora podemos eh, charlar unos minutos con Adriana Adriana, eh, a ver, eh, nos estabas diciendo que te habías reunido en General Pico con la Intendenta Claro, les decía que preocupados y viendo qué acciones en común se pueden eh, comenzar a habilitar dentro del, del sector de la cultura, que, que bueno, que nos preocupa porque es un sector que por el metí de la actividad va a tardar en regresar, mm. entonces... Eh, Allí les decía que están los cines, que, que pertenecen a la Asociación Italiana, que es una asociación que desarrolla muchas actividades culturales y sociales, y son salas realmente enormes. Eh, uno de los cines tiene más de 700 butacas, entonces nos da como protocolo mediante como para habilitar eh, en esta normativa que, que es una disposición nacional que tiene que ver con eh, las salas al 20%. O sea, para nosotros... Eh, es una posibilidad y evaluamos como, como una alternativa, así que este, en ese sentido cuando conversamos con alguno de los medios eh, tomó esta, esta conversación, pero es lo que vamos a trasladar al gobernador, el gobernador ya está en conocimiento de la inquietud de, de abrir las salas de cine y pensamos que, que si seguimos bien... Eh, y nos cuidamos en esta fase de distanciamiento social, el cine va a ser una de las actividades que pueda regresar. Eh, así que los protocolos dicen que con el 20% de su capacidad puede funcionar. Es una, es una de las es una de las sugerencias mm. que se dan a nivel nacional. Claro. Eh, entendamos que la mayoría de las salas de cine están ubicadas en en en, en la capital o en el AMBA que en este momento sí. es tan complicado no es la realidad nuestra claro. pero aún tomando esa sugerencia extrema nos sobra entre comillos estamos sobrados para poder habilitar las salas. Adriana inclusive, tenemos salas de inclusive cine. Incluso la de Perdón. Santa Rosa también. Eh. Ah. Eh, tenemos salas de cine solo en Pico y en Santa Rosa. Así es. Eh, ¿Son dos salas nada más? Ah, eh, salas de cine comercial y solamente en General Pico y en Santa Rosa. Bien. Se están evaluando otras alternativas de, eh, recreativas eh, en otras localidades, pero eso ya es una, una, como una propuesta más a mediano plazo. ¿no? Bien. Eh, no, eh, pienso también en, en salas eh, alternativas como pueden ser los espacios Inca, donde también se proyecta eh, cine. Eh, en, sí. En nuestra ciudad está aquí, en el CMC, en Santa Rosa. Eh, Bueno, eh, en ese sentido estamos esperando la realización de la Asamblea Federal del Inca, que viene ciertamente con, con un poco de demora, nosotros hubiéramos querido que, que ya estuviera activa, eh, porque la, las salas incas eh, se coordinan desde el Instituto Nacional de Cine, uh -huh. o sea, la Secretaría de Cultura no tiene injerencia en esta, en esta habilitación, sino nosotros creo que también hubiéramos podido actuar sobre, sobre eso, pero es un pedido que se está, le está llegando al Instituto de Cine desde distintas provincias. Eh, Adriana, eh, ¿hay alguna novedad con el tema de los juegos culturales? Bueno, esa, esa es una propuesta eh, nosotros hemos reconvertido, eh, inspirados en los juegos culturales de Vita eh, hemos reconvertido una propuesta provincial que denominamos El Futuro Soy, ampliamos las edades, Todo va a ser una propuesta a través de las redes y virtual, mm. eh, para los jóvenes va a ser desde los seis a los 18 años y para los adultos mayores de los 60 años en adelante y ese viaje a Mar del Plata que se hacía como premio no va a existir, es decir, Nación no larga los Juegos Culturales Evita nosotros eh, tomamos esa inspiración, ya estamos trabajando ya estamos recibiendo eh, obras porque lo que planteamos es que tanto chicos como adultos nos manden eh, obras en todas las disciplinas eh, atendidos por distintos jurados, tutores que son todos nuestros referentes culturales ¿Vale? a modo de devolución y que también sea una propuesta de aprendizaje. Mm. En, eh, no va a haber viaje al mar, pero bueno, eh, eh, habrá computadoras este, y algunos otros premios para los que participan. ¿Esto cuándo se lanzaría o se realizaría? La, la propuesta ya está lanzada, mm. tienen todo julio y agosto para presentar los trabajos mm. y nosotros cuando... A fin de año eh, vamos a armar una muestra itinerante por toda la provincia con los trabajos que, que se recojan y siempre pendientes de, de lo que sucede día a día. Eh, Adriana, ¿han notado más producción eh, artística en cuarentena eh, de artistas pampeanos y pampeanas? Mira, hubo como distintas etapas, como mm. pasamos todos, ¿no? Una parte de descanso, una parte de angustia y luego una explosión, de diría yo, de, de creatividad y de producción. Realmente ahora eh, hay un montón de gente que está trabajando, muchos chicos jóvenes, y ojalá nos sorprendamos, eh, nosotros ya nos estamos sorprendiendo con las producciones que, que hay, se están grabando discos, afortunadamente también, y con la presencia firme del Estado Nacional y Provincial, se están dando ayudas, becas, ahora se, lanza una, se ha lanzado ya en julio una beca muy importante eh, que hizo el Ministro de Cultura de Nación, Bauer, a través del Fondo eh, Nacional de las Artes, eh, una ayuda para artistas con una inversión muy grande, alrededor de mil pesos para cada beca. Es decir, con esos estímulos uh -huh. eh, hay, hay producciones nuevas. O sea que yo creo y ojalá para la primavera florezcamos en salud y, y en arte también. Bueno, buena definición. Eh, bien, Adriana, no sé si quedó algo, sino gracias por estos minutos. No, no, les agradecemos siempre a ustedes este, esta posibilidad porque... La verdad es que el aporte de cultura es sostenido, silencioso, me refiero como producción y expresión de lenguajes de, de, de todos los pueblos, de la gente, y eso ha acompañado permanentemente la situación de, de atravesar esta pandemia. Así que les agradecemos mucho la, la difusión siempre. Bueno, muchas gracias a vos, que tengas buen día. Bueno, buenos días. Eh, Adriana Masio, la secretaria de Cultura del Gobierno de La Pampa. Son 9 y 20 minutos.